Hoy queremos trasladar a la sociedad navarra algunas de las conclusiones que hemos sacado de este anuario y la necesidad de ponerle freno a los recortes de derechos que sistemáticamente sufrimos en Navarra, la necesidad de activarse para cambiar esta situación empezando por las elecciones españolas del 9 de marzo. De los datos recogidos en este anuario sacamos las siguientes conclusiones. La utilización de forma estructural de la violencia para obtener réditos políticos. ...para imponer unos proyectos sobre otros... ...la impunidad de la que gozar... ...los diferentes cuerpos policiales... ...y la utilización partidista que de esto se hace... ...las diferentes barras de medir... ...que tiene la justicia... ...dependiendo de quién sea el denunciante... ...y quién sea el denunciado... ...la importante labor que desempeña... ...la gran mayoría de los medios de comunicación... ...ocultando estos datos o manipulándolos... ...la responsabilidad de la clase política legalizada... ...por la justicia española... ...bien por su participación directa en los recortes de derechos o bien por su silencio e inmovilismo cómplice. Hoy nos hemos juntado aquí diferentes personas represaliadas durante el 2007 para decir alto y claro que ya basta. Que basta de torturas, basta de detenciones, basta de prohibiciones, basta de agresión y brutalidad policial, basta de políticas criminales como la dispersión... ...la cadena perpetua o el secuestro de presos y presas políticas vascas... ...con enfermedades incurables. Basta de ilegalizaciones, basta de criminalizar las ideas... ...basta de utilizar la represión para, los, para imponer los modelos territoriales... ...sociales, lingüísticos, culturales, etcétera. Basta que desde Madrid nos impongan a los y las navarras... ...qué somos o dejamos de ser, qué queremos o dejamos de querer. Basta de utilizar las herramientas del Estado... ...para beneficiar unos proyectos y aniquilar otros. Ya le vale a la clase política legalizada... ...de no hacer nada para cambiar esta situación. Mientras PSN, PSOE y UPNPP... ...se jactan de todos estos recortes de derechos... ...y luchan entre ellos por bien, por ver... ...quién recorta más y mejor... ...NAVAI da todo su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...para que continúen con estos recortes. Ninguno de ellos merece nuestro voto. Nosotros y nosotras... ...no vamos a seguir legitimando estas actuaciones... Queremos un cambio real. Por eso, el día 9 no iremos a votar. Nosotros y nosotras lo tenemos claro. El día 9, abstención.